Colombia brilla por su multiculturalidad. Gracias a ello, este país contiene múltiples manifestaciones folclóricas donde el v a l l e n a t o cala como una de las más destacadas en cuanto a su difusión. Sin embargo, parecerá lógico pensar que en el v a l l e n a t o puede distinguirse el acordeón como el máximo exponente típico de la instrumentación debido a su alto uso en las últimas décadas, además de ser el instrumento más utilizado por los artistas del género. Sin duda, Es un puesto que se ha ganado perfectamente y que no hay lugar a dudas que su éxito es indiscutible. Pero hay una historia aparte del acordeón que merece también la atención, y es que, aparte de la caja y la guacharaca, la guitarra también ha tenido su momento de gloria. Habría que reflexionar entonces si el acordeón desplazó la guitarra o simplemente la reemplaza, o mejor dicho, Si fue justo y necesario que la guitarra quedara relegada de su posición, o más bien, si nada tuvo que ver una cosa con la otra. Pero no se pretende entrar en esos detalles. Será mejor. Dejarle ese punto a los investigadores para resolver el caso y concentrarse más bien en analizar el papel de la guitarra en el vallenato. Mi amor, esta canción es solo para ti.